Cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz. Sí, señoras, señores,、eh, hemos arrancado de esta manera, con un cumpleaños acá en nuestro estudio. La verdad que nos pone muy, muy feliz arrancar este bondi musical de este día lunes. Tenemos una invitada más, más que especial. Está con nosotras, nosotros, Emily Hidalgo. Ella es cantautora, compositora, productora musical mendocina, activa desde 2013. Ha participado en numerosas agrupaciones musicales en formato banda, dúo y actualmente presenta su propuesta solista. Y estamos muy felices que lo haga aquí en La Mosquitera. ¿Cómo anda, Emily? Muy bien, festejando cumpleaños y presentando nuevo tema, todo, todo a la vez. Uh -huh. Bien multitasking.、Uh -huh. Y bueno, muy contenta de que me hayan invitado, así que acá estamos. Bueno, nos conocimos el fin de semana. Nos conocimos el fin de semana, tal、conocimos、cual. Acaba fin... todo rápido,、uh -huh. <risa> como buena Geminiana, acaba、uh -huh. todo así. Muy bien.、Eh, muy bien. Nos conocimos precisamente acá en La Mosquitera, en el taller de operación de radio.、Uh -huh. eh, muy bonita experiencia. Muy bonita experiencia. Así Que bueno, acá estamos. Ahí conocimos su arte, <risa> su música, su amor a la música. Tal cual. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge ese amor? Estuvimos pispeando un poquito fuera de l micrófono y tenemos ahí un par de responsables. Ah, r e s p o n s a b l e o parte de la s responsabilidad e s que usted emprende este camino. Cuéntenos un poquito cómo surge su música, su amor a la música. Tal cual. Bueno, acá、um, ustedes, los a u t n t e s los las. o s e n t e s no los ven, pero están presentes mis padres. <risa>、eh, mi padre es músico, es baterista, así que de, de pequeña yo estaba presente en recitales. Tenía nada, cuatro años, cinco años, y estaba presente en la, en la escena del rock. Así que de ahí vienen un poco las raíces de, de ese género. En, en mis canciones se, se puede notar. En mis artistas favoritos también.、Eh, así que bueno, después al, al crecer me fui encontrando con, con el pop y fue como, ¡wow!、Uh -huh. <ríe> así que fue el, el, el camino que tomé un poquito después al crecer. Pero, pero viene de ahí, viene de ahí. Después, como, como nos pasa a todos, a todas,、eh, uno trata de, de elegir otros caminos, quizá s、eh, pensando en. En lo, en lo laborable, quizás, y, y tiene esas peleas internas, ¿no? Todo el tiempo, de, de bueno, estudio otra cosa,、eh, sí, <ríe> me, sí, me sí. busco otro trabajo, y, y bueno, pasé por eso un millón de veces, por un montón de carreras,、eh, pero bueno, siempre ganó la música, así que acá estoy, <ríe> lo decidí finalmente, <ríe> así que. Me, me armé de valor y acá estoy de, dedicándome a la música al, al 100%. Bueno, felicitaciones. Muy feliz c u m p l e a s e l <risa> cumpleaños. e l u m s e l cumpleaños. Geminiana,、sí, sí. como las mejores personas mi... del mundo. Obvio,、oh, tal cual. Y tal 24, cual. como usted también, que va a cumplir el 24. ¡Qué buena!、No, sí, sí, sí. Bueno, iniciando un camino que es complicado, en un contexto también complicado que acá en la provincia de Mendoza, pero que, nada, una、uh -huh. vez tan... se ve tan. ¿no? Agarrada a esa decisión,、sí. ¿no? y que bueno, seguramente van a haber complicaciones, pero bueno, lo que deja la música, el arte, es algo que también ¿no? es tan, tan importante, ¿no? tan bueno, sanador de pu todo punto de vista. Tal cual, es la, es la fuerza de, de desearlo, tanto que no,、uh -huh. hay, no hay nada en el mundo que te, que te, que te impida pelear por eso, ¿no? es como, uh -huh. eh, y obviamente uno. Vive los contextos a nivel provincia, a nivel país, n o、uh -huh. que es como tan, tan fuerte contra los artistas, los y las artistas. Pero, pero bueno, acá estamos peleando firme, diciendo estamos acá y no nos vamos、eh, a mover de acá. Muy bien. Bueno, un camino que está iniciando,、eh, que lleva su recorrido, obviamente, u está、cual. iniciando con u n a juventud. Eh, tremenda, eh, contanos un poquito. Qué, ¿Qué has podido.? ¿Cómo surge la composición? Porque te definí así: cantautora, compositora, productora musical. ¿A qué, a qué le canta? A ah, qué, perfecto, ¿Ah? <risa> muy buen tópico.、Sí. <risa> eh, bueno, esto de componer nace como una necesidad de, de contar, de, de hablar, de decir,、eh, de no encontrar quizá voces. Eh, en el rock, que,、uh -huh. que dijeran lo que yo necesitaba escuchar.、Eh, cuando, era, cuando era más joven,、eh, uh -huh. siempre fue un, un ambiente más masculino, digamos.、Uh -huh. eh, después, bueno, al crecer encontré una referente argentina, por suerte, Marilina Bertoldi, y,、uh -huh. y me, uh -huh. me iluminó. <ríe> me iluminó un camino a seguir.、Eh, pero dije, bueno, también. Eh, creo que hace falta en, en Mendoza n o、eh, una persona que, que, que pueda contar, una mujer que pueda hacer rock, que pueda hacer pop también en español y contar cosas.、Eh, me parece importante. También me gusta mucho Taylor Swift,、eh, uh -huh. cantante estadounidense que canta obviamente en inglés y me pareció como necesario、eh, que existiera alguien que escribiera en español n o、uh -huh. para. Llegarle a, a las personas para acompañar.、Eh, esa es mi, mi biografía de Spotify,、eh, uh -huh. música para, para acompañar en la oscuridad.、Eh, así que, bueno, nace también como、eh, una forma de, de, de querer acompañar a la gente, como las artistas que a mí me gustan me acompañaron a mí, ¿no? Básicamente.、Uh -huh. Y de querer comunicar cosas que quizás. Yo soy una persona muy introvertida, aunque no parezca, y. Y la música fue la manera de, de poder comunicarlo, ¿no? De, Ajá. de encontrar una vía de, de comunicación. Bueno,、eh, está con nosotros, nosotras, n o s o t r a s Emily Hidalgo, conociéndola, bueno, ya la habíamos conocido, pero bueno, metiéndonos en su, su música, en su arte. Vamos a meter, si usted quiere, sí, más pues, en profundidad, ¿qué tiene que ver con escucharla? a n o a t r a v é s d e su instrumento? ¿Instrumento a pegar a la guitarra o hay al, algún otro instrumento que le guste más, que prefiera más?、Eh, Para componer, compongo bastante en el piano.、Uh -huh. eh, soy muy amiga del piano. y Igual soy muy amiga de, de, de empezar la composición con las letras.、Eh, pero bueno, la guitarra siempre es, es gauchita, así que como ahora me acompaña a donde sea.、Uh -huh. <ríe> soy, soy de la guitarra eléctrica, pero acá está la, la, la confiable, la acústica. Así que. Excelente, excelente. ¿Qué nos va a convidar? Cuéntenos, hagan una intro de, de este tema que nos va a hacer. Bien, bueno, voy a presentar、eh, por primera vez、eh, Glitter, mi tema más reciente. Ha salido el viernes en, en Spotify. También está disponible en YouTube para, para、uh -huh. las personas que no tienen Spotify. Y, y bueno, está. Esta canción es un himno para las mujeres、eh, que dedican su vida a su carrera y a veces pasamos por malos momentos, pero siempre volvemos a encontrar nuestro brillo. Así que, bueno, esto es Glitter. <risas> Espero que les guste. テッショウでキタルシェメロンピンペダソパラポデブリラ ¡Abu! Gracias. ¡Abu, h e r m a n Felicitaciones. Bueno. Así nació. ¿no? Así nació. Así nació. nació.、Eh, bueno, ¿cuántos temas? ¿Cuántos、Uf. temas? ¿Qué c u á n t o se viene? ¿ah? ¿Tenés、Bien. pensado presentarlo en algún otro lado? ¿Estar、eh, con, con alguien? Sé ¿Sí、es que has tocado, ¿no? Con, con <risa> compañeros, con distintos compañeros y compañeras, ¿no? Tal cual. Se,、uh -huh. se vienen muchas cosas. Sí. <risa>、eh, Bueno, este es el principio de, de un EP, de mi, de mi primer EP, básicamente.、Uh -huh. eh, va a tener cinco o seis canciones.、Eh, lo estamos trabajando con Facundo Merelo, él es mi, mi productor.、Uh -huh. eh, lo estamos grabando en Estudios Melmac.、Eh, ya estamos trabajando en el, en el segundo tema. Está todo el EP en preproducción, pero bueno, el. Estamos produciendo el, el, el segundo tema, ahora vamos, vamos de, de a poquito. <risa> Qué bien.、Eh, pero bueno, acá he traído otro, otros temas también, si, si los quieren escuchar. Los vamos a escuchar.、Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te ha impactado ¿Cómo te, ese proceso de grabación? Digamos? ¿Te, ¿Te ha gustado? ¿Te lo es complicado? <coughs> ¿Preferir tocar? Es lindo, tocar. <risa>、eh, es lindo eh, la. La parte de, de producción de, de maquetas la, la、uh -huh. he hecho yo en mi casa.、Eh, he hecho cursos de producción, así que、uh -huh. ese proceso es un poquito solitario.、Uh -huh. Así que poder compartir con, con otras personas está lindo.、Eh, a p a r t e bueno, f a c u sabe mucho.、Eh, nosotros, bueno, ya nos hemos vuelto amigos <risa>、uh -huh. después de, de mucho tiempo. Él fue mi, mi profesor de producción musical durante mucho tiempo.、Eh, uh -huh. Así que. Así que es lindo, él es un gran artista acá de Mendoza, así que es lindo compartir con él.、Eh, y ha sido, ha sido un gran, un gran proceso、eh, poder ver cómo las canciones que uno, que uno hace en su, en su habitación,、eh, mm. tran, estás tranquila, estás escribiendo, estás, estás ahí corrigiendo errores, estás、eh, pensando, ¿qué es eso? Flashes, <risa> cosas, y fue bueno, cae, cae en manos de otra persona y toma un rumbo totalmente diferente, y, y es lindo eso.、Eh, aparte, bueno, f a c u entendió a la perfección lo que Dodo quería, lo que lo que do quería lograr, así que fue un, fue un lindo proceso, una linda experiencia,、eh, así que estoy contenta.、Eh, a, la, a la gente le ha gustado, que es lo, lo, lo importante de que, de que lograra llegar a las personas que. Que, que quería ¿no? eh, a las mujeres. Me, me dijeron bueno, que, que, que fue un mensaje que, la, que las tocó, que les llegó, que es、uh -huh. lo, lo importante. Lo escribí también pensando en eso: ¿no? en que muchas veces、eh, una necesita escuchar el, <ríe> a alguien que te diga seguir adelante, <ríe> <Claro>. <ríe> cuando todo te dice el mundo no está hecho para vos, es un mundo de hombres y necesitas una mujer que te diga seguir adelante. Y bueno, yo, tuve a, yo tengo a Taylor, tengo a Marilina, y, y bueno, quería poder, aunque sea, hacer un pequeño aporte ahí con Glitter. Qué gran. d e Bueno, vamos a seguirte escuchando. ¿Ah? Bueno, vamos bueno, con bueno, otro tema. Con otro tema.、Ajá. Buenísimo. Esta, esta canción se llama Mi Primavera. La, la escribí en un curso de s a d i k de composición de letras, con、uh -huh. Nahuel Joffré.、Eh, Otro compañero, Otro compañero. compañero. <risa> gran, <risa> gran dúo, ellos dos, el、uh -huh. Facu y, y el Nahuel.、Eh, y bueno, esta, esta canción también va a estar en el EP.、Eh, la elegí porque, bueno, tiene un, un verso que es muy alegórico al día de hoy. Ya lo van a descubrir. <risa> Así、uh -huh. que, bueno, esto es mi primavera. Música invencible。d e s ントは全てのコメントは全ての o メントは全てのコメントは全 n のコメ i トは全てのコメ i トは全てのコメントは全てのコメントは全 A の a メン o は o て o コメントは全てのコメントは全てのコメントは全て tus inviernos mi primavera les dejaré. カードオートニョロアンテセデンウエラノ、ベラトゥインビヤノスミプリマ もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう e 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 Estudiaste la carrera de creación musical en la Universidad Nacional de Quilmes. Tal cual. Uf, ¿Ah, nos, vamos, nos vamos al otro lado del, este, del país. ¿Cómo fue eso? Tuviste q viajar, estar ahí. ¿cómo, Tal ¿cómo cual.、Eh, bueno, fue una, una experiencia hermosa, maravillosa.、Eh, la hice en el 2022.、Eh, fue lindo, fue. Bueno, era muy joven, obviamente.、Eh, así que no sabía muchas cosas de la vida. Así que, bueno, fue una experiencia interesante tener 22 años y vivir sola en Buenos Aires. Wow.、Eh, fue, fue fuerte, pero fue, fue muy lindo. Me abrió mucho la cabeza de, de, de, la, de cómo funciona la música, ¿no? En, en, en la、uh -huh. capital. De, bueno, en ese momento, ¿no?、Eh, estaba muy. Muy, muy, muy abierta a la industria de la música, a,、uh -huh. a, a, a, a, a nuevos talentos, a, a, al, <ríe> al movimiento de artistas,、uh -huh. a, a, todo, a todo eso. Que bueno, ahora, ahora no, obviamente, pero,、ah. pero fue una linda experiencia.、Eh, bueno, la universidad es una universidad nacional, así、sí. que me brindó mucho, mucho espacio para, para presentar mi música también. Eh, en ese momento no, no componía todavía,、eh, así, que, así que bueno, presentaba covers, pero, pero fue lindo. También me acuerdo que, que toqué en la universidad para mi cumpleaños. <risa> Siempre. Todo sucede para, Todo sucede cumpleaños. para mi cumpleaños. t u c u m p l e a ñ o s Y bueno, también eh, eh, hicieron una entrevista para el, para el canal de la universidad, que、eh, estuvo lindo. Eh, bueno, nada, Buenos Aires es un espacio muy, muy artista friendly, <ríe> básicamente.、Eh, así que una linda experiencia.、Eh, ahí confirmé que lo que quería hacer era, era artista, era, era música.、Eh, y, y bueno, seguiremos por esos caminos, siempre aspirando a, a poder volver n o a, a, a pisar Buenos Aires, porque es una experiencia que recomiendo a, a todos lo, los y las artistas. porque Es donde están donde estaban lo, los artistas que, que, que nos gustan. n o Bueno, a mí,、uh -huh. qué sedo, me, me, me gusta Cerati, me gusta Spinetta, entonces es como, guau,、wow, o sea, decir, acá, acá caminar por, por donde estaban ellos, ¿no? Y decir, qué increíble, ¿no? <risa> nos cuenta un pajarito que a los 10 años. Ah. Conociste a Gustavo Cerati. Ay,、ah, es、acordás? verdad. Sí, tal cual. Acá tienen mucha info. <risa> <risa> info de primera mano. Info de primera mano. Tal cual. Sí, sí, es real. Esto es real. <risa> sí, sí, sí.、Eh, Gustavo era una excelente persona.、Eh, yo era muy chiquita, pero, pero me acuerdo perfectamente. De la amabilidad, la humildad.、Eh, lo, lo conocí cuando vino a presentar Fuerza Natural,、eh, acá en el, en el Bustelo. Y bueno, nos, nos colamos básicamente <ríe> al, al hotel、eh, con mi papá. Y ahí, <ríe> ahí está, me está haciendo, me está haciendo señas para, para contar que me firmó el, el disco、eh, de Fuerza Natural, precisamente. Y, y bueno, nada.、Eh, un excelente artista que siempre tengo de, de referencia. Y una lástima que, que, que se haya muerto, pero, pero siempre, siempre lo tengo ahí.、Eh, en mi sonido, capaz, <risa> capaz ya empezaremos a incursionar, pero, pero siempre de referente. Ahí. <risa> Muy bien. Bueno,、eh, vamos llegando al final de este Bondi musical.、A、agradecerte <risa> muchísimo. De ponerle tanta creatividad, tanto arte, tan buena energía, ¿sabes? que te acompañe siempre.、Eh, esa energía y ese amor por lo que, que hace, s la pasión por lo que hace, s por tu arte, por tu música. Te veo recontra bien. Ay, más、gracias. que ha estado en estos micrófonos, que, que siempre va bien, ¿no es cierto? ¿Sí?、Ah, sí. Sí, sí. Sí, Bueno, te esperamos siempre, para Ay, lo que、bueno. guste. ¿Ah? Operación técnica, u s t e d ya s a b e a compa, compa con la Sofía. Peña. También、bueno. un toque t acá m b i é n a en el Bondi Musical. Te、bueno. esperamos siempre porque nos inunda el estudio de buena onda, buena energía、ah. y de buena música.、Bueno. ¿eh? Así que,、eh, Emily, nos vamos a ir. Eh, Yo, eh, me... Sí, m é t e ¿Puedes escucharte? Ah, bueno, me pueden encontrar en, en redes como Emily Hidalgo, Emily con Y, <risas> Hidalgo con H.、Eh, en Instagram es emilyhidalgo.music y ahí encuentran en el Linktree el. El link a Spotify, que d ó h a s t a disponible、eh, Glitter. Y bueno, en YouTube también hay otras canciones si quieren pasar. ¿Tiempo LEP que están grabando para, para el lanzamiento? El、todavía? lanzamiento estimado va a ser en septiembre, octubre,、Ajá. si todo nos acompaña.、Uh -huh. <risa> Pero más o menos por ahí. Tiene que salir. Este año. Bien, muy bien. Te esperamos, entonces, nuevamente. Al, al lanzamiento, sí, sí obvio.、Okay. Sí, sí, sí. Un espacio muy lindo. Muchas gracias por, por invitarme y por abrir las puertas、eh, para presentar mi, mi arte. Bueno, y proponerte si nos despedimos. Nos despedimos con un, con un temita. Dale, ¿Ah? dale, dale, dale. dale, dale. Con, con Emily. Ha sido un gustazo poder tenerla en este mundo musical. Seguramente <risas> nos van a acompañar en otra oportunidad. Sí, ¿Ah? Un presente. Y una alegría haberla conocido, ¿no? Y que esté aquí en los estudios de la mosquitera. Bueno, muchas gracias. Y en el día de su cumple, claramente, que haya venido el cumple. Ah, con ¿Ah? todas las energías de, lo, de los 24. ¿Un regalito? ¿Un regalito por ahí? Tírenme ¿no? algo. Algo, alguito. Alguito. A l g o él le estamos regalando ¿Ah? un tecito. Ay, A mí me regalaron un、niña. tecito muy bueno, excelente té, Sofi. Muy bueno. Bueno. Bueno, felicidades absolutas, los mejores. Gracias, gracias. Eh, bueno, voy a cerrar con el tema que me abrió las puertas acá la mosquitera. <ríe> y para manifestar, se da m a revolver. Así que para volver a pasar por acá. Espero <ríe> que les guste. Carreteras premarcadas llevan al mismo lugar. Haré mi propia d a d なんだ